7 y 5 de la mañana del 1 de enero de 1975 Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, Burgos Cuatro soldados han llegado tarde al toque de Diana Están desencajados, algo muy extraño les ha pasado Sin apenas poder celebrar el fin de año se subieron al mini 850 de uno de ellos Todo fue normal hasta que se encontraban a 14 kilómetros de su destino Circulaban exactamente a la altura de la localidad burgalesa de Quintana Ortuño lo que le sucedió lo narrarían con todo lujo de detalles en cuanto llegaron al cartel sobraban pruebas para demostrar que no faltaban a la verdad ocho días después la Capitanía General de la Sexta Región Militar emitía una nota que fue publicada por toda la prensa española sin excepción muy pocas veces el ejército confirmaba oficialmente una cosa así aquella nota aseguraba lo siguiente Cuando se encontraban a 14 kilómetros los soldados vieron una nave con forma de tronco de cono muy achatado que aterrizaba o quedaba suspendida a muy pocos metros de altura. Según aquella misma información oficial otros tres objetos similares aparecieron en la escena junto al primero. Para entonces cuando se dio a conocer oficialmente la información ya había comenzado una investigación oficial sobre cuyos extremos nada se supo hasta el año 1993. Casi dos décadas después el insólito expediente dejó de ser secreto. Pero solo en parte. La investigación del caso que nos ocupa presenta tres frentes el primero de ellos, el oficial. El entonces llamado Ministerio del Aire nombró un juez instructor para investigar el suceso. Entrevistó a los testigos, analizó el terreno en donde se había producido el suceso y buscó una posible explicación. Por otra parte, investigadores catalanes del Centro de Estudios Interplanetarios también intentaron realizar pesquisas en la época. Finalmente, en 1995, los investigadores españoles tratamos de reconstruir el episodio en función de la información desclasificada. Según el expediente oficial revelado en 1993 que se basaba en la información recopilada por el juez militar a partir del testimonio de los testigos lo primero que vieron los observadores fue una poderosa luz que se describió como una parábola hasta detenerse frente al automóvil entonces vieron que se trataba de una especie de cono luminoso de dos metros de altura y tres de ancho aquello provocó que los cuatro soldados detuvieran en seco el vehículo Instantes después, como surgidos de la nada, aparecieron otros tres objetos que se alinearon junto al primero. Todos emitían por su parte inferior un potente haz de luz. Asustados, abandonaron el lugar camino de su cuartel. En cuanto llegaron, el comandante Francisco Llorente atendió a los muchachos. Horas después se desplazaron al lugar. Allí encontraron algo extraño. En Madrid, en el Ministerio del Aire, se seguían de cerca las diligencias. Al día siguiente, un destacamento de agentes de la Guardia Civil y Militares retornaron a la zona. Ellos, los designados oficialmente para la instrucción, querían investigar lo que allí acababan de encontrar. Cuando dos décadas después se levantó el secreto sobre el expediente oficial, los agentes de inteligencia encargados de desclasificar el escrito añadieron la siguiente anotación. ...el lugar del presunto aterrizaje fue inspeccionado al día siguiente... ...no encontrándose nada anormal en el terreno... ...asimismo, nadie pudo corroborar lo sucedido... ...nuestra investigación puso a descubierto... ...que aquella anotación no respondía a la realidad... Según pudimos saber, el citado comandante, los soldados y el equipo militar encontraron algo sorprendente en el lugar de la aparición de los OVNIs. Se trataba de un terreno de 300 metros cuadrados completamente calcinado. Según descubrieron los oficiales, los últimos rastrojos se habían quemado meses atrás. No había explicación para aquello. Aquel no identificado había dejado la enigmática huella. Veinte años después, el secreto sobre este hecho aún perduraba. Además, los investigadores del Centro de Estudios Interplanetarios localizaron en su momento a los ocupantes de un vehículo que se encontraba en las inmediaciones del lugar. Lo conducía un agente de la Policía Nacional. Había visto también las extrañas luces. Sí existían, por tanto, otros testigos. Además, los expertos identificaron la zona quemada y una serie de perforaciones en su interior. Así lo reflejó el CEI en su informe. En dicho expediente se refleja que las improntas quedaron visibles por espacio de varios meses. El ejército sigue manteniendo el secreto de estado sobre algunos aspectos de este caso. Y ya han pasado más de 30 años.